¿Cómo te va, Gregorio? Buen día. Ah, ya. Buen día, Gregorio Martínez. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Fabi? ¿Cómo estás, viejo? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, muy bien. Todo bien. Todo. Bueno, este, hablábamos con, con, con Santi y hace un ratito también lo charlábamos a la mañana en 3x3 Radio de la... independientemente del momento del instituto, la muy buena actuación de obra, ¿no? Para mí, si no fue la mejor de la temporada, porque lo, lo mantuvo en los 40 minutos pegan el palo y sí, es probable, sí aparte por la calidad del rival, ¿no? como vos decís, independientemente de, de que era un partido difícil para ellos, yo lo, lo hablaba antes del partido, inclusive hasta, hasta con, con un dirigente de, de instituto que estaba ahí que estaba, estaba y le decía que era un partido muy difícil para ellos, ¿no? porque tenían de ganar un partido muy importante habían ganado el domingo también y el lunes tienen el partido de, de la Champions League, que obviamente debe ser muy difícil abstraerse de, de esa situación después de haberle ganado a San Lorenzo, pero bueno la verdad que eso no era no era culpa nuestra y no necesariamente nosotros eh, podíamos, podíamos aprovecharlo, la verdad que pudimos aprovecharlo, me parece que jugó un partido bastante sólido eh, y sí, es posible que haya sido una de las mejores actuaciones del equipo, me parece que en Ferro también jugamos bien en Bahía también jugamos bien eh, pero me parece que el, por el, por, por el La jerarquía del rival también lo de ayer fue eso, muy importante. Sí, por la jerarquía del rival y, y por la continuidad en los 40, porque hoy muchas veces en, en, en los pasajes y lo hablamos muchas veces con vos este, y lo hablo con otros entrenadores también ¿no? obviamente, hay eh, como eh, va y ven, es como eh, sub, eh, es como un tobogán por un momento están por arriba, después están un poco abajo, y ayer hubo una concentración inclusive con la segunda unidad o con el fondo del banco eh, durante los 40 minutos que nunca le permitieron jugar este, cómodo a instituto que tiene mucho gol perimetral que, ti, que tiene buenos tiradores y, y la pelota como que nunca llegaba limpia como que, que, que nunca lo dejaron jugar cómodo no jugamos un buen partido defensivo que nos estaba haciendo falta la verdad que tenemos un déficit ahí claramente eh, jugamos un buen partido defensivo ayer me parece que, que con, con mucha conciencia con mucha con mucha conciencia de equipo, sabiendo que ese era un foco importante para nosotros y, y ayer lo pudimos hacer durante todo el juego, ¿no? Me parece que estuvimos sólidos en eso. Sí, sólidos porque venían de recibir 90 puntos con, con, en el último partido que, que perdieron como local contra Comodoro y, y como decís vos, defensivamente lo no estaban también, y allí dejaron en 70 institutos. Sí, la verdad que veníamos de recibir 91, 91 y 107, que son es la verdad los últimos tres partidos. Eh... No es una casualidad, me parece que el equipo no, no, no, no está sólido defensivamente y lo pagamos, ¿no? Porque la verdad que nosotros anotamos eh, nosotros sabemos que somos un equipo que es difícil que, que dejar a equipo rival en 70 puntos porque, porque jugamos muchas posesiones ¿no? la verdad que nosotros jugamos, somos el segundo o tercer equipo que más posesiones jugamos entonces eso hace que al haber más tiros hay más chances de que anoten también los equipos contrarios nosotros no somos tan ambiciosos en dejarlo en 70 a pesar de que sabíamos que instituto es un equipo que había ganado los últimos dos partidos en 70 puntos a tanto Ferro como a san lorenzo podíamos dejarlo en 70 si hacíamos una buena defensa porque nos iban a bajar la, la cantidad de posesiones o al menos iban a intentarlo pero nosotros estábamos con problemas serios defensivos y, y sobre todo con no, no lo podíamos no lo podíamos llevar a cabo la verdad que hay, hay una responsabilidad muy grande mía que no podíamos hacer foco en eso ¿no? el equipo cuando un equipo tiene dos años de trabajo y no, no puede focalizarse en el aspecto defensivo, me parece que es una responsabilidad clara del entrenador y me parece que yo me sentía muy responsable de esta situación, me parece que ayer lo pudimos hacer y, y pudimos ganar el partido, más allá de ganar el partido, me parece que estuvimos, estuvimos bien defensivamente, ¿no? la verdad que ellos tienen muchos jugadores con alto porcentaje de conversión y, y pudimos, pudimos, viendo, viendo el, el, nosotros recibimos un informe después del partido, Ya la madrugada de, de ayer recibimos un informe y la verdad que cuando ve los tiros de institutos hay tiros abiertos, pero la verdad que la mayoría de los tiros son contestados con oposición y eso también hace que, que el porcentaje del equipo contrario sea malo, ¿no? No, no, sí, no, sí. no es casualidad. Me imagino que te tenía ocupado no esa mala racha negativa que venía trayendo obras, ¿pero te tenía preocupado a la vez también eso? Las dos cosas. Sí, sí, las dos cosas me parece que Yo soy el responsable del equipo y cuando un equipo tiene este tipo de falencias me parece que hay que hacerse cargo y bueno, obviamente algo, no estábamos pudiendo convencer al equipo para que haga foco en lo que tenía que hacer foco y bueno, y, y obviamente estaba preocupado y estaba ocupado y, y haciéndose cargo, ¿no? porque me parece que cuando uno no puede hacerse cargo nada más que de las cosas buenas de los equipos, me parece que los entrenadores también tenemos que hacernos cargo de las cosas malas y esto es un tema importante que no podíamos resolver, no lo estábamos resolviendo, es más. La verdad que lo resolvimos ayer, tampoco podemos decir que esté resuelto, porque la verdad que, vuelvo a decirte, nosotros somos un equipo que anota, eh, hemos perdido un montón de partidos anotando más de 85 puntos, cosa que, sí, que podemos perder alguno, pero no muchos partidos notando 85 puntos digitales, ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos, que, tenemos que focalizar en eso para poder, para poder hacer sólido el equipo, que es el objetivo, ¿no? Y a esta altura de la temporada, ¿qué balance haces de la campaña de obras? Ha sido muy regular todo, ¿no? Eh, con A veces muy buenas salidas, a veces muy malas, jugando en casa muy bien, a veces jugando mal. Sí, jugando mal atrás sobre todo, no, no tanto adelante. La verdad que yo con el desempeño ofensivo del equipo estoy contento, me parece que juega bien el equipo. Eh, pero bueno, atrás estamos, estamos con problemas y, y esa es la, la campaña irregular es Quizás estaba un poco presupuestada tenemos un plantel demasiado joven, o no sé si demasiado, pero sí muy joven, y, y esas cosas forman parte de la irregularidad, ¿no? Me parece que la juventud provoca esas cosas, estaba presupuestado, sabíamos que nos podía pasar, pero la verdad que eh, creíamos poder tener un mejor desempeño defensivo, que no lo, no lo hemos logrado en general, y bueno, por eso la campaña irregular también, ¿no? Vuelvo a decir que perdimos... 7 eh, partidos haciendo más de 85 puntos la verdad que eso habla un poco de la característica del equipo también pero bueno, eh, también es cierto lo que te decía antes tenemos teníamos un plantel muy joven tenemos 4 jugadores bueno, ahora con el año del americano nuevo tenemos 5 jugadores que tienen más de 24 años eh, entonces me parece que la irregularidad también es fruto un poco de esa de inexperiencia y de, y de que... La juventud pasa en esas cosas, pero bueno, no, no hay que quejarse porque es el equipo que nosotros elegimos y el, el equipo que nosotros apostamos y, y tenemos que hacerlo bien y esa oportunidad no tenemos que dejarla pasar. Dejaste claro el, el tema defensivo, dejaste en claro la juventud el plantel, pero la misión de obras era otra hasta altura, ¿no? Me imagino. Eh, si bien es cierto que también falta mucho y el octavo lugar va a ser muy, muy reñido de acá hasta la finalización de la fase regular. ¿Pasa por ahí el objetivo hoy de Obras o la con, confianza, con, conformación de, de decir, bueno, si a, aspiramos a una plaza internacional no está nada mal? Nosotros aspiramos a todo, todo el tiempo. La verdad que no nos pusimos demasiado objetivo de posición. Siempre queremos mejorar lo que hicimos, queremos jugar bien, queremos ser sólidos. La verdad que Obras decidió apostar hace ya bastante tiempo, un proyecto de jugadores formados en el club eso lo estamos haciendo, lo estamos llevando adelante, somos competitivos todos los días, a veces no nos alcanza para ganar eh, y tratamos de corregir todos los días los errores me parece que si logramos hacer un equipo sólido seguramente los resultados y la posición en la tabla va a ser eso y estamos en la posición en la tabla que nos merecemos también, ¿no? porque no fuimos sólidos defensivamente eh, A veces, a veces me pregunto cómo se miden la, los objetivos de los equipos, ¿no? Cuando, cuando uno agarra los planteles, me parece que uno, uno debe, debe ser consciente de eso también, de, de las inversiones de los equipos, de los proyectos deportivos de los equipos, de, de, de qué aspira cada equipo, y a veces uno se pone muy ambicioso, y eso, en la consideración general, puede jugar en contra. Entonces piensa que está haciendo una mala campaña. La verdad que... Nosotros tenemos un equipo para competir todos los días, creo que lo hemos hecho. Nosotros nos han sacado dos equipos de la cancha nada más, comunicaciones de local y 15 de visitantes. Esos fueron los dos equipos que, que nos sacaron de la cancha. Llevamos jugando 25 partidos, hemos competido en 23. Podríamos tener algunos partidos más ganados, eso es cierto, pero me parece que el objetivo que nosotros tenemos como, como, como proyecto deportivo del club se está llevando adelante de forma, de forma buena, independientemente de que uno se ponga mal por estas cosas y, y se haga responsable de, de los errores del equipo, me parece que el equipo está dando, está dando el lugar que tiene que tener. Eh, que a nosotros no nos conforma, porque quisiéramos, somos competitivos y queremos ganar todos los días, pero cuando uno hace, hace me parece, el balance lógico, me parece que, eh, que estamos donde tenemos que estar, inclusive me parece que tenemos equipo atrás que, que tiene que tienen un personal eh, o, o tienen aspiraciones mayores a las nuestras, ¿no? Eh, Gregorio, eh, Gregorio, Gregorio Martín, el técnico de obra con quien estamos hablando Buena victoria del equipo sanitario 9269 Frente a Instituto de Córdoba en la noche de, de ayer De los jóvenes jugadores que tiene eh, obras hoy eh, Y que juegan más minutos y los que juegan menos minutos Todos los que conforman el plantel de primera eh, ¿Ves alguno con, con, con proyección Este, por fuera de lo que es la Liga Nacional, como para dar un salto de calidad, o es prematuro todavía decir esto? No, me parece que está... Me parece que Pepo y Fernando son los dos jugadores que me parece que tienen que aspirar a, a, a jugar a otro nivel, o a intentar jugar a otro nivel, eh, y después lo demás es muy prematuro, ¿no? Eh, la verdad es que nosotros tenemos... O sea, Lautaro Guerra tiene 21 años, eh, Serres tiene 22, eh, son jugadores, me parece, con y el resto de los chicos también, Balushi tiene 21 años, Bargotti tiene 21 años. La verdad que eh, veremos cuál es la evolución de cada uno de ellos. Eh, Venegas tiene, para mí, tiene un talento increíble, tiene 19 años. Bueno, veremos para, para qué pone a ser va a ser. Me parece que ellos tienen ahora una oportunidad que muchos chicos a su edad no tienen. ¿sí? No hay muchos planteles de, de liga, creo que salvo Bahía, ningún otro, eh, que tenga tantos jugadores jóvenes en la rotación. Eso implica determinadas responsabilidades también, no es nada más que la oportunidad. A veces, yo siempre les digo a los chicos, que a veces uno, cuando le dan la oportunidad, no está preparado, y cuando está preparado no tiene la oportunidad. Bueno, cuando está la oportunidad hay que tratar de subirse, y bueno, esperemos que estos chicos puedan seguir evolucionando, me parece que tienen mucho para evolucionar todavía, para mejorar. Vuelvo a decirte, cuando uno, yo los trato como mayores y trato de que asuman su responsabilidad, pero no tenemos que olvidarnos de la edad que tienen sus jugadores. Vuelvo a decirte, tenemos cinco jugadores mayores de 24 años, el mayor tiene 28 y el resto tiene entre 21 y 22 años. Tenemos en la rotación del equipo de jugar más de 15 minutos, 12, de más de 13 minutos de juego. Tenemos cinco jugadores entre 98 y 97, categoría 98 y 97. Entonces la verdad que me parece que estos chicos, veremos cuál es su evolución. Nosotros tenemos mucha confianza en ellos, pero pero bueno, veremos. A, a, a, a las claras está que, que Pepo y Fernando me parece que tienen posibilidad de proyectar. Después veremos qué pasa con los demás. Lo que decía Lautaro, Guerra de los últimos tres años no jugó dos. Entonces claro, me por parece decir... que tuvo una lesión, tuvo un rotura de cruzado y tuvo una lesión muy importante en la cadera con la que en, en los últimos tres años no le permitió jugar dos, si sacamos esta temporada. Bueno, el chico lo está haciendo muy bien, mide 2 7 metros 7, eh, lo está haciendo muy bien, está a la altura, veremos cuál es su evolución, tiene muchísimo para evolucionar, física, técnicamente, me parece que ahí está en un proceso y aparte, específicamente en el caso de Lautaro, los jugadores grandes normalmente tardan, salvo la excepción que confirma la regla que fue Luis Escola, los jugadores grandes normalmente tardan un poco más en, en, en su desarrollo a esto agregale que los últimos tres años no jugó por lo consiguiente eso también retrasó su desarrollo, me parece que también tiene un potencial pero también tiene potencial Ferrer también tiene el potencial los demás chicos que por eso apostamos por ellos ¿no? eh, A ver eh, estamos eh, ante las últimas temporadas de Barral y de su origen en la Liga Nacional ¿Vos crees que pueden emigrar? No, no, no, no, la verdad es que no, ojalá que no Ojalá, ojalá que no por la competencia ojalá, eh, Veremos qué quieren hacer ellos también Cuáles son sus propios objetivos eh, Creo que ellos quieren jugar al mejor nivel Ojalá ahora lo pueda retener Y, y estar y, y jugar cosas importantes con el club Veremos cuáles son su, su, sus objetivos personales También me parece que va, va a depender De un montón de cosas Yo no, no, no, no podría decirte una, una cosa de eso. Sí creo que tienen potencial para hacerlo De hecho fuimos a competir España y los dos han jugado mano a mano con, con los jugadores de, de ese nivel, y cuando uno ve que hay jugadores que se van del básquet Argentino a jugar a, a la ACB y están a la altura, me parece que si están a la altura de eso, ellos, ellos también tendrían que estarlo. Pero bueno, veremos cuáles son sus, sus objetivos también personales, ¿no? Ahora tenés unos cuantos días para, para poder este, recuperar el equipo, ¿no? Sí, la verdad que nosotros tuvimos un inicio duro, ¿viste? Nosotros volvimos... Cuando volvimos a la ventana jugamos cuatro partidos de los cuales tres fueron contra los, con tres equipos que están entre los cuatro primeros puestos. Entonces, bueno, tuvimos un inicio duro y ahora tenemos recién partido el jueves que viene así que bueno, hoy dimos descanso volvemos a en entrenar junín. mañana. Íbamos sí, junín el jueves que viene así que dimos bueno, descanso hoy y mañana, mañana volvemos, volvemos a entrenar y a preparar el equipo. Bueno, buenísimo. Este, el agradecimiento como siempre por, por estos minutos y, y bueno, felicitaciones por la la muy buena victoria de anoche frente a un rival muy difícil, un rival que venía de ganar los dos partidos anteriores de visitante, a Ferro, que siempre es difícil ganarle en su cancha, este, y ganarle nada más y nada menos que a San Lorenzo Almagro en el Pando, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy buen equipo, que ojalá el lunes tiene un, un, algo durísimo ahí con Flamengo, pero la verdad que juega muy bien, así que los equipos que juegan bien siempre tienen chance, y el Instituto juega muy bien, así que tiene chance, claramente. Abrazo enorme, ¿eh? Fabio, un abrazo grande, Santiago, un abrazo. Chao, chao. Bueno, la palabra de Gabriel Martínez, técnico de Obras Sanitarias, hablando de la victoria de Obras frente a Instituto.